オーディモテル。 Tell me what No se asusten de nada y dense prisa. De 9 a 12, Último Tel. Pasen que todavía nos queda un buen rato antes de llegar al viernes 20 de febrero. Y Ambite, no me habrás e capado tú el Twitter y el Facebook. Es que aquí no escribe ni Blas. Esto no es normal. Normalmente dicen, oye, qué buena esa que has puesto. O bueno, eso que has puesto. En fin, pero、eh, es extraordinario. Algún correo afortunadamente nos llega. ¿Qué pasa? ¿Estáis de huelga?、Eh, ¿Pasa algo? Que está. Este es, uno tiene unas costumbres, ¿no? Ya habitualmente, pues, ahí echando un vistazo, de vez en cuando, dice, mira、eh, qué bonito, mira qué palo te dan, todas estas cosas que, que suceden. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño experimento, vamos a oír dos canciones seguidas, ¿no? Una del 66, otra del 67, qué años heroicos aquellos, sobre todo para los que vivíamos la época. Algunos piensan de la canción que vamos a oír ahora. Algunos piensan que esta es una canción del futuro y fue grabada en 1966. Y esto lo escriben en foros de internet, ahora, en pleno siglo XXI. Y añaden: en aquellos días las cosas iban rápidas y los Beatles fueron los más rápidos. También dicen otros: no hace falta fumar marihuana para colocarse, solo. Oíd esto. ピコデータ、ヒーローズマン、エーザイ、エーザイ、エーザイ、エーザイ、エーザイ、エーザイ、エーザイ、エーザイ、エーザイ、エーザイ、エーザイ、a t ザ e エーザイ、エーザイ、エーザ s t ーザイ、エーザイ、n ー s t o n e イ、エ o ザ n エーザイ、エーザイ、エーザ o エーザイ、s ーザイ、エ h ザイ、e ーザイ、エーザイ、エーザイ、 Mick Jagger escribió la letra de esta canción, A dos mil Años Luz de Casa, en la prisión de Brixton, al sur de Londres, en junio del 67, por posesión de drogas. La música es de Keith, El Melotrón de Brian Jones, Pura Psicodelia. Aquel fue el año 67, el año de The Satanic Majestic Request versus Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. もう一度。